Saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia Saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM Estamos a jueves el 12 de abril del 2018 Son 4 minutos que pasan del punto de las 6 de la tarde Ya que comienza como cada semana, como cada 7 días En Uscal Música, tu cita con la música local La música que se realiza en Uscalerría En todos sus estilos musicales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 Todo ello en twitter.com barra euskalmusica.fm Y en facebook.com barra euskalmusica.verriozar y ratia En la edición de este jueves, el 12 de abril, el sábado 14, el domingo 15 de abril Vamos a escuchar el nuevo trabajo discográfico para la formación Vizcaina Siroca Que acaba de publicar lo que es su nuevo larga duración titulado Burus de Herá También escucharemos el nuevo trabajo discográfico de Juancho Escalaria en band ese álbum titulado Rudy Records y además el eh, Juancho Escalari nos hará un pequeño repaso al disco. Además, entre otros sonarán de Friday's Crew con su nueva larga duración Arres y Engañetik y nos iremos hasta el 2015 para disfrutar, para saborear el álbum de EH Sukarra, Asken Gesia.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 Y vamos a comenzar esta nueva edición del programa de Euskal Música y lo vamos a hacer con Shiroka, banda de rock Vizcaína, formada en 2009. La banda la componen María Rivero a las voces, Corka Chamorro a la batería, Eric Pérez a la guitarra y Joseba Urruela al bajo La banda tiene cinco discos, Aise Berriak en 2009, Karoshi en 2011, Iru SZN en 2013, Ura en 2016 y el recién estrenado Burrus Vera de este año 2018. Con este recién estrenado nuevo trabajo discográfico de Shiroka, bur vera y con los temas es Aukeratu su y es dirá galú comenzamos una nueva edición del programa eucal música de los temas incluidos en el recién estrenado, recién nuevo trabajo discográfico de esta formación siroca de esta formación Vizcaína formada en 2009, el álbum Budus Vera, lo que escuchábamos, los temas Estusú Aukera Tú y Estira galdu ya ahora nos vamos con Juancho Escalari que regresa al panorama musical con nuevo trabajo discográfico Bajo el brazo Junto a la Rudevanz presentan un disco de 10 temas llamado Rudy Records. La gira de presentación de este nuevo trabajo discográfico comenzó el pasado 3 de marzo pasado sábado 3 de marzo en La sala Moonlife en Madrid Nos quedamos con este nuevo trabajo discográfico Rudy Records y Deltex extraemos los temas al desaparecer Patisana y Hooligan Además, el señor Juancho Scalari Nos va a hacer un pequeño repaso del disco paso En continente, en Japón, que eso es algo que no había estado hasta el momento, con lo cual muy contento y, y bueno, la verdad que, que guay por aquí, en el estado y, y bueno, con muy buenas vibras con, con la Rudeban, la verdad, y por eso estoy bastante contento de después de 200 conciertos eh, tener buena armonía y muchas ganas y, y esa potencia que se necesita para eh, en las bandas. Rudy Records, bueno, pues eh Rudy Records en, en sí es una tienda que está situada en la ficticia Scar Republic. Es una continuación de digamos de la saga Escalari, eh, después de fundar la Scar Republic eh, se hizo el disco Rudy Station, que es una estación situada allí, en esa ficticia Scar Republic y ahora al, al ladito está Rudy Records, que es una una tienda que bueno, que Tiene mucha reminiscencia del pasado, eh, mucha morriña de, del pasado. Se ha grabado en diferentes lugares. Por un lado está, está la grabación que hemos hecho en, en Arbizu con, con mi hermano Pello, eh, en Estudio Bat. Luego por otro lado eh, recopilamos eh, otros singles que sacamos que grabamos en Londres eh, con un productor de allí que es Lian Watson que... Grabó, a, hizo la producción de Madness, de White Stripes Y bueno, que nos metimos ahí en un estudio 100% vintage Con todos los elementos, eh, microfonía y todo tipo de instrumentación Como si estuviéramos en los años 60 Y de ahí sacamos un single, doble cara en vinilo El London Studio Session Y también lo hemos incorporado en este nuevo álbum Y luego aparte también hemos grabado en Barcelona Entre Barcelona y Cataluña En Bigata Studios, mezclado por... ...por Charar 58 en Barcelona, en La Panchita Estudios... ...por lo tanto, digamos que hay como diferentes sesiones en, en este álbum... no ...contactamos con, con Alex, que ha sido una de las eh, dos colaboraciones de, de este nuevo álbum... ...por otro lado también eh, tenemos en, en Fuego Negro... Eh, ...que es una de las canciones que engloba más el, el, ambiente, Records, eh, el ambiente de Rudy Records... ...el ambiente de, de de la tienda ficticia... Eh, ...y ahí está Mata... ...que ha también en, en, en esta canción y son las dos colaboraciones de, de este nuevo álbum. La canción, bueno, hay un poquito de todo. Tenemos la Sarrera 8, eh, como en toda la historia de Scalari... ...las Sarreras marcan lo que es el número de álbums que, se, que llevamos hasta el momento... ...y esta es la Sarrera 8, por lo tanto, 8 álbumes de estudio. Y marca también esta canción, el concepto global del álbum, son todo álbumes conceptuales y, y hace un pequeño resumen, de siempre es la primera canción, la Sarrera, esta es la Sarrera 8 y hace un pequeño resumen de lo que es Rudy Records. Partisana, que es una canción eh, de homenaje no solo pues a las combatientes eh, antifascistas, también es una canción que de homenaje a, a la lucha mundial, eh, Bueno, por los derechos de la mujer, del presente y del futuro, no de alguna manera. que es una versión de la Trojan, eh, que es una canción originalmente de cum Láser. Tienen ese toque 60, pero por otro lado también en este álbum se ha mezclado bastante eh, rock y punk. Son un poco los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no? pues Te van coartando los derechos poco a poco, poco a poco, no te enteras y cuando llega un momento ya te han mentirado todos los derechos y ya no tienes tiempo de relación, ¿no? Los incluidos en el nuevo trabajo discográfico de Juancho Escalari, Rudy Vanz, el álbum Rudy Records, los temas Al desaparecer, Patisana y el tema Hooligans. Y también eh, Juancho Escalari nos ha comentado, nos ha hablado un poquito, nos ha repasado este nuevo trabajo de estudio. Y ahora nos vamos... Con la banda The Friday's Crew Que lo forman un grupo de 5 amigos De Azpeiti Azcoitia Que empezaron a juntarse los viernes Como ánimo de tocar música y pasarlo bien Por el año 1998 Empezaron a dar los primeros golpes A la música, ya que entonces fue cuando Vino de vuelta el punk al pueblo Con grupos como Carcaba, Sin Oficio Ni Beneficio Kakazarrá, Azpeitia Era foco de innumerables grupos de punk hoy Como por ejemplo Semeputiek Apunta Corrosión Cerebral En los cuales se empezaron a dar los primeros golpes musicales, los que más tarde formarían de Friday's Crew. En septiembre del 2008 graban el primer disco llamado de Friday's Crew en el Estudio Lobo de Azpeitia. En diciembre del 2011 sale a la venta Penchatu Iracharri Surekonchinchia, segundo disco de la banda, también grabado en los Estudios Lobo y que permitió al grupo seguir tocando sobre diferentes escenarios. En septiembre del 2013 se produce el último cambio en la formación. Aguirre deja la banda y entra Yosu como guitarrista. Tras varios conciertos con la nueva formación, Y tras un periodo de más de un año, en diciembre del 2015, sale a la luz Emin Gara, tercer trabajo discográfico grabado en los estudios Amedemutriku bajo el mando de Axular Arizmendi. Dos años más tarde, en 2017, ve la luz a Reci Engañetik, cuarto trabajo de estudio de esta banda de Friday's Crew. Nos quedamos con este cuarto álbum a Reci Engañetik y de él te extraemos los temas Sure Ondoan e Irici Kodan. temas incluidos en este nuevo trabajo discográfico del 2017 a Resident Gagnetic de la banda Friday's Crew. Los temas, Shureon Doan e Iritschiko Dayano. Nos vamos hasta el 2015. Nos vamos con E.H. sucarra que es ya un grupo de rock clásico y sus virtudes se reflejan en su estilo y sus modales. Miquel Gorosabel es veterano en estas artes y con la ayuda de Asier Serrano ha presentado este disco titulado Ask en Son canciones de mucha fuerza, rock vibrante y vivo, con la potencia y tensión de una flecha. Siguiendo las directrices de su anterior legado, buscan esa sintonía fresca y directa, que manejan con brío en la sencillez melódica de aspáldico loreac y un tono incluso más hindi más emocionales en visitichar en filmoteca y más rápidos de guitarra algo más de punk en or saude lagunac álbum del 2015 ellos E su carro el álbum azken gesia del él te extraemos los temas herio earren Villa. Kien dezaket sta tu desacket espa sio infi ni tuak beltenduen lu kai sar i eta itzaltzerik e Recaos de tuar, demora esa quedo anlora historia aurrera beñola trave la equi, no elaja de tu. Abandona tu indulten y soy que planet que tan virtud mas tú. nada de los temas incluidos en el álbum del 2015 de EH Sukarra, el álbum Askengesia, los temas Erio e Izarren Bila. Y ahora si ¿te parece? Nos vamos a repasar un poquito las noticias más destacadas.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 Comenzamos el repaso a la agenda de conciertos... ...y a las noticias más destacadas de la semana... ...en la sintonía de 100.8 en Berriozario y Ratia... ...en esta nueva edición de Euskal Música. Esta semana vamos a dejar de lado un poquito... ...la agenda de conciertos... ...y nos vamos a centrar en tres noticias interesantes. Comenzamos con el nuevo trabajo de Doctor Deseo... ...que viene bajo el título de... ...La Fuerza de la Fragilidad... ...Palabras ante el Espejo. El disco que se ha presentado esta misma mañana... 12 de abril en el Café anchoquia de Bilbo El nuevo trabajo de Doctor Deseo Contiene libro de 200 páginas CD y DVD En el libro te vas a poder encontrar 200 páginas Donde Doctor Deseo recoge todas las letras De todas las canciones escritas Hasta la fecha En el CD ocho canciones nuevas Más tres versiones de temas muy conocidos Interpretados junto a la Orquesta Sinfónica De Euskadi Y en el DVD, las tres canciones interpretadas junto a la Orquesta Sinfónica de Euskadi, más el videoclip Adiós. Todo esto en el nuevo trabajo discográfico de Doctor Deseo, La Fuerza de la Fragilidad, Palabras ante el Espejo, que se ha presentado esta misma mañana, de jueves 12 de abril, en el Café Anchoquia de Bilbo. Nos vamos con la formación Coma, que ha agotado las entradas de Iruña y Bilbo. En un mes han vendido más de 2.500 entradas, agotando así Bilbo e Iruña a falta de 8 y 9 meses respectivamente para los conciertos. En ambas ciudades anuncian ahora una segunda fecha, el 2 de noviembre en el Café Anchoqui de Bilbo y el 27 de diciembre en la Sala Central de Iruña. Las entradas para estos conciertos ya están a la venta en la página web www.coma.com blackkizarre.com Y nos vamos, fechas importantes los, los días viernes 25 de mayo y sábado 26 de mayo se celebra una nueva edición del Iruña Rock en la Ciudadela Con dos escenarios El 25 de mayo, viernes Estarán Doctor Deseo, El Último Que Cierre, Reincidentes, Tremenda Jauría, ratchinger Cop Penadas por la Ley, Tracción, Tastéis, Passy Dogs y la Formación Vendetta, con un concierto especial de despedida. Y el sábado 26 de mayo estarán La Raíz, La Moda, Lendacaris Muertos, narcozo Zoo, Porunkins, Mala Reputación, Governors, Atticus Fintz e Imperancia. ...las entradas las puedes conseguir por 28 euros anticipada... ...además, esas son las entradas diarias... ...además, hay abonos a la venta para los dos días... ...por 45 euros anticipadas Así que ya lo sabes, viernes 25, sábado 26 de mayo... ...nueva edición del Iruña Rock en la Ciudadela... ...con dos escenarios. Pues hasta aquí el repaso a las noticias más destacadas la sintonía de 100.8, en Berriozar y Ratia, en Euskal Música. Euskal Música también en Internet. Búscanos, encuéntranos en facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia.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 Y después de repasar las noticias más destacadas de la semana, volvemos con la música y lo hacemos con la banda Doctor Deseo, ya que como te comentaba en el repasa de las noticias, hoy jueves 12 de abril se ha presentado en el Café ancho Anchoqui de Bilbo el nuevo trabajo discográfico de Doctor Deseo que viene bajo el título de La Fuerza de la Fragilidad, Palabras ante el Espejo, un disco que contiene un libro de 200 páginas, un CD y...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 Nuevos que se incluyen en este nuevo trabajo de Doctor Deseo, recién estrenado. Hoy se ha presentado, hoy lo tenemos aquí, en Euskal Música. El álbum La Fuerza de la Fragilidad, Palabras ante el Espejo. Lo que vamos a escuchar, dos de los temas, Adiós y Sigo Bailando, es lo nuevo de Doctor Deseo. Música Eta leal silencio Abrazados a ti Dejaste de respirar El niño Que miraba Por tus ojos dibujando El mundo A tu lado Las guerras Las heridas Para un día ante el espejo saber que me parezco a ti tras el último horizonte todo se desvanece en la noche del olvido adiós muchas gracias a dios te quiero estás dentro de mí s acaricia el dolor de estar vivo Ojalá solo fuera a descansar somos ríos, somos mar, quizás polvo enamorado Asustados y pequeños buscando luces en la noche la fragilidad Adiós muchas gracias a dios te quiero estás dentro de mí y más compartidas acaricia el dolor de estar vivo. Descansar Somos río somos mar Quizas polvo Enamorado Asustados Y pequeños Buscando luces en la noche Fuerzan la Fragilidad Adiós Muchas gracias Adiós Te quiero me Pues ahí estaban sonando dos de los ocho nuevos temas que te vas a poder encontrar en el CD del nuevo trabajo discográfico de Doctor Deseo, libro CD más DVD. Ahí estaban sonando los temas, adiós y sigo bailando. Y nos venimos hasta Gares Puente la Reina, nos vamos con la formación Nonai, que da sus primeros pasos en Puente de la Reina, en Garés, tras la disolución de Arrapado de Monte y sus mariachis, ya que Pachi, Castellano y Roberto Urroz deciden sacar adelante un nuevo proyecto musical a los que se les unirá Patricia Charren, Eva Castillo, Pachi Ganuza, Xavi Aracama y Ain Chani Uroz. En el mes de abril del 2008 realizan su primer concierto en el Eus Calgaste de Garés. En 2012 editan su primer trabajo No Un año más tarde... Deja la banda Eva y realizan su primer concierto del 2013 en el Festival Aversace de Biurrun. En 2014 realizan una canción para el recopilatorio de Úscar Asbisi, Etaikasi Naidut. El segundo CD de la banda, de gales Nonai, llegaría en 2015 bajo el nombre de Emin Gaudé. En 2016, tras dejar Eva Castillo el grupo, fichan a Jaime Navarro. A principios del 2017 sale a la calle el tercer disco de estudio de la banda, Pistiak Il Ditusten Pistiak. La formación... Actualmente la componen Ainchani Urroza la voz, Roberto Urroza a la batería, Oliver Jaurrieta a la guitarra, Amaya Dominguez al teclado, Javi Navarro al bajo y Jaime Navarro a la guitarra. Nos introducimos en este nuevo trabajo, tercer trabajo de estudio de la formación de Gares Puente a la Reina, non I, el álbum Pistiakil, ten Pistiak y de te extraemos los temas Europa Gesurrada y Obey Beltzbat. Segala es Puente la Reina, la formación non Nonai con este tercer trabajo de estudio Pistiak Hill, titústen Pistiak álbum editado a principios del año 2017 y ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en ese su álbum Europa que Surradá y el tema Odei Belts Bat. Y ahora nos vamos con un disco ...que ha sacado el sello discográfico GOR... ...ya que con motivo... ...de la conmemoración del 40 aniversario... ...de los sucesos de San Fermín del 78... ...el colectivo San Fermín 78 GOR... ...y la discográfica de Iruña GOR... ...se han unido para pues rendir... ...un homenaje musical a Germán Rodríguez... ...fallecido el 8 de julio de aquel año... ...por un disparo de la policía... ...junto a la Plaza de Toros de Iruña... ...enmarcado en la campaña Stop Impunidad... ...que está llevando a cabo San Fermín 78 GOR... ...en este proyecto participan... ...Fermín Valencia... El droga es cola verganza de la abuela, la idiotica, los del rayo con Pachi al Chatu Valerdi Valerdi, la chula potra Iruña, Sobidvan, Sophocaus y Streetwise. Como comentaba Pachi Goñi responsable de Gor en la presentación de este, de este disco el objetivo de este álbum es que llegue a los oídos de la gente más joven para darles a conocer la figura de Germán Rodríguez y los hechos del 78. Han querido mezclar a los históricos que hacían canciones en aquel momento como Fermín Valencia con los grupos de ahora, como Alchatu y Street Stretquiz, formados por jóvenes 20 añeros. Casi todos los temas han sido expresamente realizados para este disco, excepto Hilaria de Fermín Valencia, Súa del Drogas y la Venganza de la Abuela y Germán de la Chula Potra, que ya habían sido compuestos anteriormente. La portada del disco, que refleja la muerte de Germán, ha sido realizada por Pedro Osés. El disco ya está a la venta desde el pasado viernes en tiendas de música, librerías y sedes de Peñas de Iruña. De momento... Eh, se han lanzado mil ejemplares Y los beneficios se destinarán a la asociación san Sanfermines 78 Gogoan, nosotros nos vamos a quedar Con uno de los temas incluidos En este álbum, el tema de Al chatu Música <risa> Eta erakon, toda la tenazia, nozien poste batar, adonatetan Eta erak zortzi ditu, beroa, iriburu zagiko Plaza hortan, ez dira, izanen, zae basten bakarren incluidos en este homenaje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 A la base es el metal con estilos de grupos como Lamb of Good, Coma, Sociedad Alcohólica o Sutagar. En 2014 editaron una maqueta con seis temas. Ahora, en 2018, regresan con su primer trabajo de estudio, Egyarizor, en el cual nos vamos a poder encontrar 12 temas. Una colaboración en el disco, la de Sayoa e Íñigo de Accord, en el tema Marichulo. Nos introducimos en este álbum, primer trabajo de Ilave, el álbum Egyarizor y de él, te extraemos los temas más Sure Aotchan Badago y Marichulo con la colaboración de dos de los componentes de la formación Accord, Íñigo y Sayoa. <música> Graven de Iruña con este primer trabajo discográfico, Egyar y Sor, y con los temas Urea Chambalago y Mari chulo vamos a poner el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música, la edición de hoy jueves 12, sábado 14, domingo 15 de abril del 2018. Hemos escuchado a Siroca, a Juancho escaladi y la Rudebar. Juancho Escalari nos ha repasado un poquito el disco hemos escuchado también a The Friday's crew a E.H. Sukarra, a Doctor Deseo a Nonai, al Chatu y a Erabe y hemos repasado las noticias más destacadas de la semana recuerda que Euskal Música tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales, vuelve a estar contigo el próximo jueves 19 de abril en directo, sábado 21, domingo 22 de abril en redifusión en la misma franja horaria como viene siendo habitual entre las 6 y las 7 y media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 todo esto y mucho más en facebook.com barra euskalmusica berriozar y ratia euskalmusica en las redes sociales berriozar y ratia en el 100.8 de fm